¿Cómo estás, Verón m a g l e n a n Hola, ¿cómo estás, Lauti? Buenos días. Bien. Buenos días, v a b l o Buenos días.、Bien. Hola, p a i t o ¿Cómo te resulta esta experiencia de, de que estemos en un Zoom haciendo radio? Vos, que sos、me、una parece, persona de, de radio. Me parece genial. Me parece genial. Es,、eh, es, es práctico.、Eh, digamos, yo que los he estado escuchando todos estos días, la verdad que como. Eh, oyente, no se nota la, la diferencia prácticamente, lo va saliendo muy bien. Los niveles de audio, por ejemplo, están parejos, claros, laburo de, de quien opera.、Eh, y me parece que, bueno, estamos, digamos, obligados a adaptarnos a ciertas situaciones,、eh, q u esto tiene que ver con、eh, la realidad pandémica y sonótica que estamos viviendo, así que. Es un recurso. Afortunadamente, contamos con estos recursos y está bueno que los apliquemos para seguir manteniéndonos、eh, en contacto con la audiencia. Y hay que, digamos, me parece que lo peor que podemos hacer es negarnos a, a los cambios y al uso de nuevos recursos. Este es un recurso, es sumamente válido y va saliendo bien. Así que me parece que está bueno, está bueno. Claro que se extraña, yo extraño mucho los abrazos. Soy una persona abrazadora, así que me duele mucho、eh, de esta situación de pandemia、eh, no poder mostrar los, los afectos a las personas que, que quiero,、eh, así con esa amorosidad gestual y corporal、eh, que siempre ha sido una manera de expresarme. Y bueno, eso me duele, la verdad, es feo. Bien, creo que a la familia k e r m e s e r a en general、eh, le pasa esto, ¿no? Eh, todos, sí, somos como sí. cariños, todos somos como muy c a r i ñ o s todos somos muy cariñosos y、eh, uh -huh. nos cuesta por ahí no estar cerca,、eh, no vernos,、sí. no abrazarnos. Pero bueno, es lo que、uh -huh. nos toca y hay que llevarlo. Vero, ¿qué tenemos para、llevarlo. hoy? Mira,、eh, he estado pensando todos estos días、eh, en, en la importancia de seguir manteniendo、eh, la búsqueda de Tehuel. Cuando un tema se sostiene en el tiempo, desde la comunicación también se, se complica decir, bueno, ¿cómo abordo esta temática nuevamente?、Eh, y creo que si buscamos las formas、eh, de, de sostener un tema al aire,、eh, tenemos que rebuscárnoslas para encontrar las distintas aristas que estos temas tienen, ¿no? Y, y pensando en eso,、eh, escuchaba el otro día. Ese audio histórico tan doloroso para, para quienes habitamos este país,、eh, que, que en, un, en unas declaraciones que se ve en el video en blanco y negro, con una voz muy, muy chillona, muy aguda, una madre decía: Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. ¿no? Y el otro día escuchaba a Verónica Larcón. Eh, hermana de Tehuel, en un medio porteño, diciendo:、eh, Quiero saber dónde está mi hermano, quiero a mi hermano, vivo o muerto. No hay indicios respecto de、eh, si está con vida o si lo mataron. Lo que está claro es que lo desaparecieron.、Uh -huh. Y nuevamente también aparece acá esta figura de la desaparición que nos llega de una manera tan profunda a, a quienes vivimos este país porque tenemos una. Tremenda y larguísima historia de、eh, desapariciones. A Tehuel lo desaparecieron, esa es, es, es la situación en la que se encuentra. No sabemos dónde está, si está vivo o si está muerto, no sabemos.、Eh, hace ya dos meses que esa familia y que muchas personas más que quieren a Tehuel están en vilo.、Eh, Verónica decía también、eh, en otro medio: estamos pegados al teléfono. Por si alguien llama, por si alguien nos dice algo. Y hace dos meses que Montes y Ramos, que son las personas detenidas, no dicen lo que saben. Esas personas son las responsables de esta angustia, de este dolor, y son quienes han hecho un pacto de silencio. n o Todo indica que son los responsables de que, en primerísimo lugar, la familia, pero también todas las personas que quieren a Tehuel, que lo conocen, y, y también una muy buena parte. Del país esté sufriendo por no saber dónde está. Eh, pensaba, eh, el ámbito de las leyes y de la legislación no es un ámbito mío,、eh, seguramente nuestra compañera Cintia Alcaraz nos puede decir algo más, pero pensaba si existe una figura de desaparecedor. n o Hay asesinos, hay violadores, hay, hay este, tratantes, hay proxenetas, hay bueno, un montón de figuras. ¿Hay una figura de desaparecedor? En nuestro código. Si no tenemos, sí tenemos la figura del desaparecido o desaparecida. Pero hay desaparecedores. Y pensaba, pensaba en, nuestra, en nuestra Andrea López, donde también hay un desaparecedor que ya fue condenado, que ya fue encontrado responsable de ese crimen. Pero el, el hecho de quedarse con la vida de una persona. Eh, y de apoderarse de, de, de decir dónde está y de guardar silencio, me parece que es una de las cosas o de los crímenes más horribles que una persona puede cometer contra otro, porque impide la posibilidad de cerrar.、Eh, estas personas que han desaparecido y que guardan el secreto, es como si cometieran cada uno de sus días nuevamente el mismo crimen. Porque deciden nuevamente culminar el día sin decir la verdad, sin decir lo que saben. Es como si te mataran permanentemente. Cada día de silencio que se guarda es un día nuevamente donde vuelvo a cometer el delito de privar a las personas que quieren saber sobre esa otra persona esa información tan valiosa: ¿dónde que es, s está? Llega un momento en que ya querés que aparezca como sea. Pero decime algo, porque lo más terrible es sostener esa angustia permanente.、Eh, está probado que Montes y Ramos mintieron,、eh, porque en primer lugar, cuando hicieron declaraciones como testigos、si、y lo habían visto a Tehuel, dijeron que no. Y después se encuentra una foto de Tehuel en la casa de Ramos junto a Luis Alberto Ramos y a Oscar Montes, es decir, está probado que mintieron. Esa imagen se recuperó. Gracias a los peritajes en los celulares de estas dos personas detenidas.、Eh, eso fue algo que ocurrió el 30 de abril. Estamos a 13 de mayo. Sobre el resto de los peritajes que se siguen esperando, no hay novedades. Lo último que se dijo públicamente, y entendemos que hay un secreto de sumario, pero lo último que se dijo es que se seguía investigando, toda la información virtual que pudiera aparecer en esos celulares o en las redes. Para ver si se obtenía alguna, más, alguna otra información. Los dos detenidos, el 23 de marzo, Luis Alberto Ramos, Oscar Montes, el día 27 de marzo, una vez que fueron detenidos, se negaron a declarar. Una causa que está a cargo de la fiscal Acarina Gullot, de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de San Vicente. Esas dos personas son las últimas que vieron a Tehuel、well、de la Torre. Y la última vez que lo vieron a Tehuel, estaba vestido con un pantalón gris, una camisa manga corta blanca, una campera azul, g o r r a zapatillas azules. Es de contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro, mide alrededor de un metro cincuenta y seis. Esas son las informaciones que nos han dado a la sociedad, a los medios en general, para que difundamos, porque existe siempre la esperanza de que alguien tenga alguna información y pueda llamar y decir. De hecho, Hay una recompensa n o que se ha determinado、eh, para que si alguien sabe algo, lo haga.、Eh, y esas recompensas muchas veces tienen que ver con que si hay que vencer un miedo, ¿no? un miedo a la propia integridad, a la propia vida, por estar ofreciendo información donde sabemos que hay、eh, personas este, muy crueles de por medio a los cuales se les ventilaría, digamos, su crimen, entonces hay un temor por hablar. Bueno, a veces el dinero compensa eso otro, ¿no?、Eh, un millón a dos millones de pesos.、Eh, y pensaba que、eh, siempre los, los, los colectivos y las agrupaciones nos organizamos para tratar de mantener en boga el tema a pesar de que sigue、eh, transcurriendo el tiempo. Hay declaraciones que hizo a la agencia presente, es un periodista que se llama Daniel Rosales, que es director del medio Al Sur Web, un medio que nos cuentan tiene mucha trayectoria en San Vicente, la localidad de la cual es Tehuel, y que permiten como reconstruir los últimos、eh, momentos de Tehuel, q u e es lo que se sabe. Hay dos líneas de colectivos que hacen el trayecto de San Vicente a Alejandro Con, que era a donde iba Tehuel por una. Este, por un trabajo que le habían ofrecido de mozo.、Eh, una es la línea 404, la otra es la línea 79.、Eh, salen desde distintos lugares, desde San Vicente, pero las dos llegan a la misma parada donde tenía que bajarse Tehuel. Una parada que está sobre la avenida Presidente Perón, a la altura de la calle Arcuri. Esa esquina, la de la parada, es la entrada al barrio La Esperanza y está confirmado por fuentes cercanas a la investigación que Tehuel. c a m i n ó desde La Parada, unas 10 cuadras, hasta la casa donde vivía el primer detenido en la causa, Luis Alberto Ramos.、Eh, a partir de declaraciones de la novia de Tehuel, sabemos que le había ofrecido ese trabajo de mozo. Y、eh, según cuenta este periodista Rosales,、eh, Ramos es conocido como, y usó la palabra malandra, es uno de los malandras del barrio, un tipo metido en negocios ilícitos con antecedentes graves en la justicia. Esos son. Declaraciones textuales de este periodista. Desde ahí Tehuel y Ramos caminan juntos unas tres cuadras hasta donde vivía el que fue después el segundo detenido, Oscar Montes. Y de Montes lo que se ha contado es que es una persona que vive desde hace muchos años en la zona, este, que es cartonero y que sería el compinche de Ramos. Se hicieron cinco allanamientos en la zona, todavía, como les decía. No se han encontrado cosas、eh, más allá de las que ya sabemos.、Eh, las fotos,、eh, un celular destruido,、eh, ropa quemada. El Ministerio de Seguridad es quien ofrece este millón y medio, dos millones de pesos, pero parece ser como que resulta insuficiente、eh, todas las medidas que se han tomado. Les decía, desde los colectivos. LGBT, personas referentes y referentes del movimiento, hicieron un video donde,、eh, donde piden por la aparición y donde piden por una reforma a la, a, a la justicia. Es decir, que la justicia empiece a tener en cuenta una, una, un posicionamiento transfeminista、eh, en su legislación. Eh, y me parece muy interesante. No sé si Pablo, podemos escucharlo. Van a, van a escuchar ahí voces de personas muy reconocidas, van a escuchar a Susi Shock.、Eh, después podemos compartir el video. A mí me fue imposible compartirlo porque Instagram me lo cortaba a determinada duración. Después, quienes saben, lo pueden hacer bien.、Eh, para escuchar、eh, cómo, digamos, esta situación que estamos viviendo a través de Tehuel. La hacemos propia para pedir su aparición con vida, la hacemos propia para pedir un compromiso de parte de la sociedad, la hacemos propia para pedir que los medios la sostengan y que además nos permita ver que hay muchas cosas, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, que sigue siendo un ámbito cerrado, machista, heteropatriarcal, heteronormativo y demás. Que queda a las luces, que cuando tenemos un caso como este, más se notan todas esas situaciones a superar. Y hay un pedido de parte de todas estas voces para que, a partir de este hecho, sirva como disparador para poder modificar cosas que todavía están allí, como petrificadas en el tiempo, anquilosadas y conservadoras al máximo. ¿no? La escuchamos. dónde está Tehuel? ¿Dónde ¿Dónde? está、Teguel? ¿Dónde está mi hijo tehuel dónde está mi hermano tehuel hoy cumplimos dos meses buscándote las madres reclamamos por tehuel hace dos meses salió de su casa y no volvió tiene veintidós años e strang salió de su casa y no volvió Hace dos meses que lo buscamos. Si bien nos parece positiva la medida de ofrecer una recompensa para quien aporte datos en la causa judicial, nos parece insuficiente todavía lo que está haciendo el Estado. Los dos se tienen que mover más, sobre todo para abrazar a quienes conocieron, que extrañan. Y siguen buscando incansablemente a Tehuel. Su familia y nuestra comunidad LGBTI, continuamos exigiendo que se investigue qué pasó. Que las dos personas que se encuentran detenidas declaren. Y que la justicia aporte elementos para que Tehuel vuelva a estar con su familia y amigues. Entendemos que, aún con leyes como la Ley de Identidad de Género, hay una violencia que es estructural hacia nuestro colectivo LGTBI q en particular y en especial con las personas travestis, trans y no binarias. Hablar de la falta de acceso a derechos es hablar de falta de justicia y necesitamos la garantía de acceso a procesos judiciales acorde a las condiciones de existencia de la población travesti, trans y no binaria. s Existe una relación directa entre la criminalización de las personas travestis y trans, los delitos y crímenes por prejuicio a la identidad de género y su expresión. Es necesario que sigamos fortaleciendo las políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos y transfeminista. Lo vemos en la escasa representación política de nuestras comunidades. En el paupérrimo promedio de vida que tiene nuestra comunidad. En la falta de una agenda emocional que nos haga beneficiarios del amor y valoración social que todavía se nos adeuda. Faltetehuel es una muestra clara de estas estructuras heteronormadas y cisexistas que siguen produciendo vidas menos vivibles. Vidas menos celebrables, menos legítimas que otras en un mundo que distribuye la violencia desigualmente y que se. Que s i c a y n d o sobre nosotros. Necesitamos una reforma integral del Poder Judicial. Una reforma para que la justicia sea justa. Que sea transfeminista. Que ponga n valor las voces de todas las identidades. d e l e s t r a v e s t i trans, mujeres cis, lesbianas, maricas, gays, bisexuales, no binarias, intersex. Una reforma que destierre los estereotipos cis-entropatriarcales de sus procesos y sentencias. E incorpore la mirada transfeminista. Con esa perspectiva es que exigimos que sea buscado y encontrado nuestro compañero Tehuel. No solo poniendo los recursos materiales como si fuese una persona cis, sino también valorando su vida y su existencia de persona s trans y conurbana. ¿Dónde está t e u e l Tehuel. Reforma judicial transfeminista. e、eh, y de cupo, incluso una laboral para este trans. Decía que la desaparición de Tehuel. Eh, nos pone acá como un disparador respecto a este reclamo、eh, a tener procesos judiciales que contemplen al colectivo LGBTIQ.、Eh, nos pide、eh, por políticas públicas que también contemplen esto. Nos pide una justicia transfeminista. Nos pide una reforma integral del Poder Judicial para dar respuesta en estos casos.、Eh, hay un pedido de agenda emocional que nos tenga en cuenta. Y me parece. Eh, muy fuerte ese concepto que lo podríamos llegar a desarrollar en otro momento, ¿no? Pero hay un pedido de una agenda emocional que repare todo el daño del que son víctimas las personas、eh, trans no binarias、eh, en un contexto de sociedad que no las mira con amorosidad, no nos mira con amorosidad, ¿no? Eh, eh, decía también Marlen Guayar al final. una Persona trans y conurbana, digamos, también hay cuestiones de ubicación eh, geopolítica eh, a, a tener en cuenta. El barrio, el lugar donde ocurre todo esto, las calles de tierra, los baldíos, algunas canchitas de, de fútbol, así como para potreritos, digamos que hay. Ese es el paisaje, el último paisaje、eh, que sabemos por el cual anduvo Tewell.、Eh, Pensaba, digo, ustedes hablaron en la semana con Verónica,、eh, antes de, de la tercera marcha. Estuve mirando que hubo varios medios que anunciaron la realización de la marcha, no así la cobertura de la marcha en sí mismo. No, no resulta fácil encontrarlo. De hecho, encontré un solo video sobre la cobertura de la marcha. Y dije, otra vez voy a hablar de Tehuel. Digo, si en la columna degenerada no hablamos de esto. Eh, me parece que, que sería un error no hacerlo, a pesar de la de insistencia en el tema. Y sobre todo por esto, ¿no? por intentar encontrarle otras cosas. Esta situación nos está pidiendo, por ejemplo, a Viva Voz, un, una reforma integral de la justicia y que tengan en cuenta este, que sea una、eh, justicia transfeminista. Y me parece que eso es, es un aporte más que le podemos dar. Para seguir hablando de Tewell y para mantener activa su búsqueda. Gracias, Vero. Nos reencontramos la próxima semana. Dale. Chau, chau.